Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, se pasa un minuto de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 7 de mayo. Un día que sabe a inicio de fin de semana en Elche al no haber clases en los colegios e institutos. Se trata de uno de esos tres días no lectivos con los que cuenta la comunidad educativa este año en su calendario escolar. Con menos tráfico, por tanto, se ha comenzado este viernes el de un fin de semana donde va a decaer el estado de alarma. Pero ya advierten desde los gobiernos y desde Sanidad que el hecho de que se termine el estado de alarma no significa que la pandemia esté superada. Aún hay contagios y comunidades autónomas con la incidencia muy elevada, no es el caso nuestro. Y la vacunación, aunque avanza, no ha llegado a la mayoría de la población. Por ello, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha optado por mantener algunas restricciones y quitar otras. En la Comunidad Valenciana, a partir del lunes, se levantará el cierre perimetral, dejará de estar cerrada. Se mantiene el toque de queda siempre y cuando... ...el Gobierno del Botánico cuente con la autorización de los tribunales... ...el TSJ se tendrá que pronunciar... ...la petición que le ha realizado Chimocuch al alto tribunal... ...es retrasar el toque de queda hasta las 12 de la noche... ...de 12 a 6 de la madrugada... ...por lo que el horario de cierre de los restaurantes podrá ampliarse... ...también ha pedido al Tribunal Superior... ...fijar un máximo de 10 personas en reuniones sociales en espacios libres o cerrados, públicos o privados. Además de limitar el 75% el aforo en espacios de culto. Hoy conoceremos la actualización de los datos por municipios y sabremos si continuamos estando en una incidencia baja, muy baja. De momento vamos bien, ya que los hospitales llevan una semana sin pacientes críticos de COVID. Las UCIs se han vaciado, 0% de ocupación. ...uno de los indicadores más importantes... ...es una buena noticia como también... ...la que conocimos ayer por el gobierno del Botánico... ...los tres partidos que lo conforman... ...PSOE, Compromís y Unidas Podemos... ...han presentado sus enmiendas a la ley del Palmeral... ...que como saben se ha estado debatiendo... ...durante estos meses en el Scorch con colectivos de la ciudad... ...y lo más destacado es que la Consejería de Hacienda... ...se ha comprometido a partir del próximo año... ...a asumir el 50% de los gastos de mantenimiento... ...de este bien universal... ...que hasta el momento en solitario... ...lo ha costeado el Ayuntamiento del Chile... ...por fin, los licitanos dejaremos de pagar el 100%... ...y compartiremos este mantenimiento con todos los valencianos... Son buenas noticias que da ahora que el gobierno central, los españoles también eh, se impliquen en la financiación. Son buenas noticias con las que comenzamos este programa de La Glorieta, donde hoy conoceremos la opinión de los placeros del mercado provisional tras el dictamen del Consejo Jurídico Insultivo sobre la rescisión del contrato con Aparpisa. También intentaremos recoger opiniones sobre las enmiendas del plan eh, del Palmeral Y entrevistaremos sobre las 10 de la mañana al jefe de la policía local, César Zaragoza. Ahora iniciamos este programa con la música, preguntándonos cómo lo ha hecho la cantautora francesa Zaz, que vendrá. que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais d'arranger l'amour s'embrasse qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre la vie nous dépasse ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar ¿Dónde acabará?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 Ils nous attendent un peu plus tard. L'échec par les mots que tout cela est bien trop J'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Quand vendra, quand vendra Jusqu'où j'irai, j'en sais rien, si me penser, si Ça pensera demain. Quand vendra que Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Que vendrá, que mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.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 La glorieta con Rosmar Alonso. Pasan 9 minutos de las 9 de la mañana y continuamos con más música disfrutando de otra magnífica voz, la de Sole Jiménez en compañía de Alba Ángel Volver. <tose> Preguntas que fallé Y cuando intente Corregirme No estarás Sé que no te importa Que no pueda respirar Y si me ahogo Sé que no me salvarás. Tienes algo dentro Yo no he visto brillar, pero corres. Mm. Échame de menos, no me falles esta vez, porque no sé si voy a volver. Tengo ganas de gritar. Sin querer estoy dejándote volar. Y es un poco tarde para remover la sangre. Hace tiempo que olvidé cómo parar. Tienes algo dentro Yo lo he visto brillar Pero corres Corres Échame de menos No me falles esta Porque no sé si voy a volver yeah. Si no paras de correr Voy a dejarte, no voy a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 la gloria conrosmary alonso son las nueve de la mañana dejamos de momento la música y abrimos eh, el espacio para las entrevistas programadas en este día saben ustedes que el equipo de gobierno al recibir el dictamen favorable del con consejo y consultiu para rescindir el contrato con a ha asegurado que ahora toca acelerar los trámites para anular ese contrato y evitar que se construya el nuevo mercado central ...en la Plaza de las Flores. Desde que el alcalde dio a conocer el contenido del informe del Consejo... ...las valoraciones de los grupos de la oposición... ...y de otros colectivos como Salvem el Mercat... ...se sí han sucedido. Por eso hoy queremos conocer una en especial... ...la de los placeros, la parte implicada y afectada... ...por este conflicto abierto... ...entre la empresa adjudicataria y el gobierno local... Pues para ello contamos con la nueva presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Provisional, Maricel Trota. Muy buenos días, Maricel. Hola, buenos días. Bien, eh, ¿qué dicen ustedes los eh, placeros del mercado provisional? ¿Conocen el contenido del informe, del dictamen? Bueno, solamente hemos conocido lo que ha dicho el alcalde y, y poco más. No no ha llegado todavía a nosotros el informe. Y por las declaraciones del alcalde, supongo que ustedes siguen muy de cerca todo lo que está sucediendo con la restricción del contrato con la Partisa. ¿Qué valoración realizan ustedes, la asociación? Bueno, el ayuntamiento ha hecho una consulta, le han dado una respuesta y, bueno, yo creo que son cuestiones políticas y el informe no es vinculante a a nuestro contrato que tenemos. O sea que… No hay mucho más, son cuestiones políticas para mí. Bien, pues va. hablemos de la situación que están viviendo ustedes en el mercado provisional. Eh, ¿Ustedes bueno en qué situación legal se encuentran? Eh, el nosotros, contrato, eh, el contrato está vigente. tenemos Nuestro... un contrato con Aparcisa, con la empresa exacto, adjudicatoria. Exacto, la cual pagamos nuestros cánons para estar en el nuevo mercado central. Y nada poco más de decirte que nosotros estamos aquí provisionalmente, esto se hizo para dos años, llevamos seis y no deja de ser provisional, aunque la empresa se ha portado muy bien con nosotros, porque cada incidencia que hemos tenido de goteras o pocas cosas más eh, no la ha solucionado muy rápidamente. Pero claro, no deja de ser algo provisional. Tenemos problemas de aparcamiento porque la zona donde estamos es una zona verde y mucho aparcamiento no hay. Entonces eso dificulta la, la posibilidad de atraer a más gente. La falta de aparcamiento sigue siendo también el principal problema donde están ustedes de forma provisional, pero se está diciendo que se podría que ese emplazamiento ustedes que eh, eh, se han reunido con el ayuntamiento con el equipo de gobierno, eh, uh -huh. les, les han puesto, les han planteado la opción de convertir esa ubicación en definitiva. Bueno, eso se habló el año pasado en una reunión que hemos tenido que sí que nos planteaban quedar distintivos aquí pero, claro eh, nos dieron la opción de quedarnos aquí, pero si sí renunciábamos a lo que teníamos con la partida el problema es que nosotros queremos que el, nuestro contrato se ejecute queremos el... nosotros hemos pagado para tener un, un puesto de trabajo más amplio con más, más calidad de trabajo, como quien dice de en el nuevo mercado con nuestros aparcamientos, nuestros puestos más grandes, con más comodidades. Eh. Y el ayuntamiento, perdona, y el ayuntamiento eso nos propuso esto, pero no nos propuso con algo concreto, era cuestión de, de ello fue nuestra trabajar que nosotros decíamos que nos queríamos quedar aquí ¿Y ustedes quieren que das... Eso fue una propuesta que realizaron en la última reunión que han mantenido con el equipo de gobierno. ¿Ustedes eh, han tenido tiempo de pensarlo? Eh, bueno, nuestra nuestra respuesta al alcalde fue contundente, que nosotros queríamos el mercado, no aquí, sino donde se había dicho en el primer momento, en la Plaza de las Flores. ¿Qué creen ustedes qué va a pasar? Eh, porque si la aparcisa acabarán los tribunales reclamando una indemnización. ¿Ustedes también reclamarán indemnización que han pagado? Eh, claro, nosotros hemos pagado nuestros lucros, eh, bueno, perdona. Eh, hemos pagado nuestro canon y del cual si el ayuntamiento da de por finiquitado el contrato que tienen con ellos, pues sí si también iríamos a juicio, pero ya no sé. Esa parte es una cuestión muy complicada porque Como recién empezarían los trámites podríamos estar hablando de unos cinco o seis años más o día estando en eh, pues eh, vuestra situación es un poco complicada porque estaríais en un mercado provisional a expensas de que el equipo de gobierno resuelva vuestra situación pero pleiteando por otro lado contra el equipo de gobierno bueno no sé yo es que estamos esperando en realidad lo que cómo se mueva pacistas no podemos hacer otra cosa no podemos tener un contrato vigente donde pedimos nuestra nuestro derecho que es que hagan el, el que lo ejecuten que produzen la obra ahí en, en la plaza de las flores y poco más tenemos eso un contrato firmado y que queremos que se cumpla y eh, si parsa perdona estoy, estoy pensando un poco estoy nerviosa ya si partiriza que eh, Llega a un acuerdo con ellos o nos comunica lo contrario, pues ya veremos nosotros con nuestro abogado qué, qué cuestiones tenemos que tomar. El dictamen que estaban esperando y que había paralizado o detenido el reloj de los trámites burocráticos para rescindir el contrato ha llegado. Ahora todo va a ser… Eh, el equipo de gobierno eh, tiene tiene una, una carrera contra el reloj, tiene que acelerar esos trámites para llegar a esa anulación a tiempo, eh, para cumplir los plazos. ¿Ustedes se han reunido con la Partisa o se, han, o se van a reunir con el equipo de gobierno? ¿Van a pedir reuniones o van a esperar? Vamos a ver, nosotros tenemos que esperar qué Movimiento hace a No nos queda otra, nosotros tenemos un contrato con ellos, no con el ayuntamiento. Claro. Entonces, el ayuntamiento, si quieres plantearnos algo, pues tendría que comunicarse con nosotros y pedir una reunión. Pero nosotros no podemos ir a pedirle explicaciones ni nada al ayuntamiento porque nuestro contrato es con la partida. ¿La empresa se ha puesto en contacto con ustedes esta semana? La empresa se ha puesto en contacto con nuestro abogado. Para, de y por... para ver para explicarnos por dónde iban las vías y, y qué pensaban hacer, pero ya no te puedo decir más. Bien, eh, pues así está la, la situación. Ustedes van con apartheid, veremos veremos qué ficha se mueve ahora, que supongo que será el pleito llegar a los tribunales. Eh, Maricel, mientras tanto, sí. ¿cómo están ustedes en el, eh, a, aparte de que reclaman el aparcamiento, cómo cómo están las ventas, cómo está el mercado provisional Los Placeros? Eh, ¿Están puede viendo una recuperación ahora que la incidencia ha bajado del coronavirus, cómo cómo afrontan este 2021? Bueno, estamos manteniendo todo el tema de la seguridad, aunque digan que el aforo puede ser de 70, lo tenemos más bajo porque en nuestros pasillos son más pequeños, hay más concentración decente que las ventas no han parado, hemos estado abierto en todo en todo el tiempo de la pandemia por ser un servicio importante y y no te puedo decir que ha sido un una elevación es vamos, creo, creo que es igual que lo que estábamos haciendo, el incremento no no ha subido. Yo pensaba que el mercado provisional estaba funcionando mejor que el viejo mercado, que esa ubicación era más adecuada o, o no. Eh, vamos a ver, eh, si ha subido al respecto en algunos puestos hay algunos puestos que han perdido su cliente, la de, de pasando el puente, como quien dice, y, y hay otros que sí que han elevado un poquito más porque la edad media que ha bajado. A, estamos hablando del centro que tiene gente mayor y, y a quien tomamos, ay, ¿cómo te puedo decir? Que tomamos otra clase de gente y sí que se ha visto algún crecimiento, pero tampoco mucho más. Y en cuanto, eh, Maricel, en cuanto a la falta de aparcamiento, eso es quizá el problema más grave eh, que notáis vosotros en estos momentos. Sí, aquí se, se hacen unas colas impresionantes, puedes darte 45 minutos para aparcar tranquilamente. Es una zona que no hay muchos aparcamientos. Y los aparcamientos que tienes tampoco son... Cuando vas de compra, como no vayas con un carro con algo... Eh. o no, no tienes acceso a ir cargada con las bolsas hasta los aparcamientos más cercanos. Y una última pregunta, porque la he presentado como nueva presidenta. Eh, sí. eh, ¿Esto es un proceso normal? Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Había que renovar la presidencia de la Asociación de Vendedores del Mercado Provisional? ¿Cómo se encuentran los placeros? ¿Están unidos? Sí, nosotros estamos totalmente unidos. La, lo de la presidencia es porque cada cuatro años se tiene que renovar los cargos. Eh, Manolo ha aguantado dos añitos más. Y por esfuerzo nuestro que se quedara en el cargo, pero bueno, él ha decidido dar un paso al costado y nada, mis compañeros me han elegido y y aquí estoy, al pie del cañón, como quien dice. Desde luego. Y como nueva presidenta, eh, sus retos es eh, ¿cuál es la actitud que va a optar frente al ayuntamiento? ¿Las relaciones con el alcalde se han suavizado mmm, ¿Siguen siendo duras? Sí o, ¿O siguen siendo nulas con el equipo eh, del gobierno? No, nosotros estamos dispuestos a hablar con, con todos. Mientras que nos solucionen nuestras dudas y, y nuestra situación, pues no tenemos que cerrar las puertas a nadie. Ni tampoco estamos en una situación dura ni ni con la partida ni con el ayuntamiento. Uh -huh. El diálogo tiene que ser correcto. Somos personas civilizadas. ¿Qué esperan ustedes? Pues nosotros esperamos que al final y al cabo el el edificio se construya y y nada que los cambiemos al nuevo sitio y que ya empecemos a una nueva una nueva etapa para el mercado que creo que para todos es mucho mejor de mis compañeros lo que hemos estado hablando y para lo que estamos luchando. El gobierno va a rescindir el contrato y va a convocar un concurso de ideas eh, para ver qué hacer con el viejo mercado. Ustedes supongo que participarán en ese concurso reclamando el nuevo mercado central con aparcamiento. Esa idea claro, no la desechan. El... No, no la desechamos. O sea, aparte, bueno, algunas ideas ha tomado el ayuntamiento ya de hacerlo gastronómico y todo eso. Es lo que nosotros hemos escuchado por... Uh -huh por la, las informaciones que han dado en los periódicos y en la televisión, pero un poco más sabemos. ¿eh? Uh -huh. pues muchísima... Ya te digo que la última reunión ha sido el año pasado, si no me equivoco. Supongo que es, les convocarán o no, o ustedes van a, a pedir reunirse con el equipo de gobierno o simplemente van a esperar a ver qué hace a Partisa. Nosotros vamos a esperar lo que haga Parcisa y de a raíz de ahí, pues nosotros estamos en el medio. Es un conflicto político entre ellos que nosotros estamos como parte perjudicada, pero no no podemos hacer otra cosa, más que reclamar lo que tenemos firmado. Pues como parte perjudicada, ya que están en es, en medio de ese conflicto, evidentemente nosotros estaremos pendientes de ustedes. Muchas gracias, Maricel. Pues, muchísimas gracias a ti por darme voz hasta luego 101.4 Teleelch Radio Marca no esperes a que ocurra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 Y antes de continuar con la siguiente entrevista, hoy no tenemos eh, rincón cultural, lo dejamos para el próximo viernes, pues antes de continuar con la próxima entrevista en la que vamos a hablar de la ley del palmeral, vamos con eh, tiempo para el amor. de l'aventure Quand le temps va ne pense à rien Malgré ses blessures Mais Car le temps de la peau C'est long et c'est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 Colaboran Masini Cars, Comercial Persianera, Clínica Ophthalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero. Novo Center, Dapérias Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Forma y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, Constru Depot, Restaurante Franja Estadio, Juan Agullo Citroen, Mudanzas Guerrero, Todo Palmera, Food Courts 10, Brasería Plaza de las Flores 17, Mercat Central del, Box Mecánica Reyes, Grupo A Plus, Caravanas Cruz, Estación de Servicios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 Son las 9 y 36 minutos de la mañana y continuamos con el programa La Glorieta hablando de la ley del Palmeral. Saben ustedes eh, que los eh, grupos que conforman el Gobierno del Botánico, PSOE, Compromís y Unidas Podemos presentaron ya las enmiendas a la nueva ley para su aprobación definitiva y la verdad es que... Eh, ...le tocó la lotería al equipo de gobierno... ...porque en una de esas enmiendas... ...la Consejería de Hacienda se compromete por fin... ...a financiar el 50% de lo que nos cuesta... ...a los ilicitanos e ilícitanas mantener cada año... ...este bien universal... ...que no es exclusivamente de aquí... ...sino de todo el mundo... ...con lo que deberían implicarse... ...los gobiernos autonómicos... ...que parece que lo va a ser ...el gobierno central y el europeo... ...pues bien, para... Recoger las valoraciones de lo que hemos publicado, tenemos con nosotros a la presidenta de la asociación Bolén-Palmeral, Susi Gómez. Muy buenos días, Susi. Hola, buenos días, Romeri. Bien, ¿cómo conocieron la noticia y cuál es la valoración que realizan? Eh, sí, nos, eh, nos llegó ayer eh, las enmiendas que están aprobadas por este por el grupo del de, grupo del botán puesto que otros otros grupos pueden presentar también otras enmiendas estas son uh, solo las las consensuadas y, y bueno anoche tuvimos tiempo de, de echarles un vistazo y si sí es verdad que, que lo que lo que queremos eh, que, que quede constancia es que esta enmienda que hace que has comentado de que el el Gobierno de la Generalitat participará un 50% con los gastos de, de mantenimiento del palmeral. Es algo que hemos conseguido las asociaciones que, que estuvimos, como sabéis, eh, aportando nuestro, nuestro gran arena a la ley. Y me parece un que, que se ha conseguido algo muy importante. Es la primera vez que, que algo así ocurre. Hasta ahora, eh, la única inversión que ha hecho la Generalitat en el palmeral ha sido a través de TRAXA, como sabéis, para la eliminación, principalmente la eliminación de palmeras eh, que, que tenía en Picudo. Y, y bueno, eso es, es, es un hito. El que sea, bueno, la cantidad, el 50%, mmm, a ver, comparando comparando el presupuesto que pueda tener la de la ETA Valenciana bueno, con el Ayuntamiento de Encher, no sabemos si es lo más justo, pero bueno por algo se empieza. Efectivamente, eso le iba a preguntar, por ahí se empieza, debería ser el 100% o el 99%, eh, claro. pero, pero de, de, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Porque se ha estimado el mantenimiento, eh, al ayuntamiento le cuesta casi un millón de euros al año mantener los huertos. Sí, eso es lo que lo que dijeron allí en el SCORS, cuando me sale el SCORS, el arquitecto municipal comentó que era alrededor de un millón de euros el, el mantenimiento de los huertos. No sabemos Habría que ver cómo se elabora este presupuesto de gastos, que van a considerar gastos de mantenimiento y no, en fin, queda todavía la, la letra pequeña. Eh, nosotros pensamos que, que sería el momento de aprovechar eh, lo que hemos pedido muchas veces, aquí ¿no? lo hemos comentado, eh, que el, el palmeral debería tener su propia gestión eh, al margen de la… porque ahora depende de parques y jardines de tener su propio gestor, su propia brigada de palmereros, su propia brigada de jardineros para que de verdad se convierta en lo que lo que soñamos muchos ilicitanos, un palmeral cultivado, un palmeral bien cuidado y un palmeral en que se repare toda la red de riego, en fin, todas las, las cosas que venimos reivindicando, que, que se pueda dejar ya de verdad a pensar en ello. Claro, porque estamos hablando de un millón de euros para mantener un palmeral que eh levanta muchas quejas y críticas por parte de los vecinos y de colectivos como el de ustedes porque ven que hay muchos huertos municipales abandonados y de riego desapareciendo precisamente por por la falta de, de mantenimiento y una y un y servicios que se externalizan exacto exacto ahora eh, se ha externalizado la, la poda de, de las palmeras eh, por una empresa privada que está que está podando teniendo como tiene el ayuntamiento una navidad de palmereros, que, que sabemos que no tienen los medios suficientes y ni, ni el personal para poder afrontar eh, el mantenimiento de todas las palmeras de, de por lo menos de palmera histórico sí. entonces eh, todo esto pues se, se tiene que empezar ya a planificar y a, y a solucionar para que, que no gastemos dos veces porque estamos pagando uno solo de palmereros y aparte contratando una empresa. Esta era la reivindicación principal que ustedes en las reuniones que mantuvieron en las comisiones de las parlamentarias eh, pusieron sobre la mesa. La Consejería de Hacienda se ha comprometido y esto empezará ya, dicen, que en 2022. Eh, llega tarde, pero llega cuando también se necesita, cuando más se necesita. ¿Cuáles son las prioridades del palmeral en estos momentos? El palmeral, eh, primero hace falta, yo, yo le, le doy muchas vueltas porque sabes que somos muy activos en las redes sociales y, y pasaba mucho tiempo viendo cuál es la opinión de los licitanos, ¿no? sobre las cosas que comentamos y lo que reivindicamos. Y, y hace falta todavía mucha información, yo empezaría por ahí, educación e información sobre el palmeral, la gente desconoce Y para, para muchos visitados el palmeral de hecho es el parque municipal y huerto del cura eso también lo hemos dicho muchas veces eso no es el palmeral del patrimonio de la humanidad esos son dos jardines muy bonitos pero no es el palmeral no es de lo que estamos hablando no es lo que se va lo que se está protegiendo con esta ley y lo que queremos que, que se potencie. Lo que queremos potenciar es el palmeral agrícola histórico es recuperar este palmeral ...cultivado y vivo... ...y que los solicitantes puedan participar... ...puedan aprovecharse de él... ...puedan aprovechar que se... ...se, se pueda acceder, ahora mismo es muy difícil... ¿no? ...acceder a los huertos y además no hay... ...digamos nada que ver... ...porque en las parcelas están hiermas... ...no hay nada cultivado... Entonces, ...todo esto es, es, es fundamental... ...pero para llegar ahí... ...necesitamos muchas cosas previas... ...primero el agua... ...el agua es básica... ...el agua de riego... ...ahora mismo... Hay muchos problemas con el agua de riego, sobre la calidad y sobre el estado de la sequía, de la sequía mayor que está mmm, rota, que necesita un mantenimiento que no se hace, hay que recuperar hay tramos que, que bueno, ahora mismo estaba no, no llevaba ni agua, no, no, no está llegando ni agua al palmeral porque está rota en, en la parte superior. Entonces, eh, la calidad del agua también hay que mejorarla, hay varias vías de, de mejora de esta calidad de la calidad del agua que viene muy salada y muy contaminada que sería recuperar también el hay un canal de, de desvío para que el agua de en lugar de venir de la cola del pantano venga de la cabecera el canal de desvío se también está en desuso está roto que lo han incluido como bien cultural dentro de la ley este canal también la acequea marchena que ria el otro lado la, la margen derecha del llenado también está en desuso, está roto. En fin, hay una serie de, de, de infraestructuras necesarias para, para empezar por ahí, para, porque sin riego y sin agua tampoco podemos eh, cultivar los, el palmeral. Eh, estamos hablando ejemplo, estamos hablando de una ley que eh, en 2021 se aprobará definitivamente. Eso es lo que esperan ustedes. Esta ley, aparte de la financiación, en las enmiendas, se protege, se blinda aún más los huertos de posibles edificaciones, que también era otra de las reivindicaciones y quizá el debate más encarnizado que pudimos ver en las reuniones parlamentarias. Sí, se, se han admitido las, las enmiendas que pedíamos de que no, no se permitieran eh, nuevas construcciones dentro de los huertos del Palmeral. Eh, Se ha rectificado, había, había una, un artículo, el artículo 8, que permitía mmm, excepcionalmente eh, construir un centro de interpretación, etc., un ¿no? museo dentro de los huertos. Ese se, se ha modificado, a, a nuestro gusto, para que eso se haga solo con, han eh, dejado de una, una pequeña vía, pero sería con, cuando se, se restaura una casa antigua una casa de labriego de, de, lo, de huerto, que esa casa tenga pueda tener un destino como museo o como centro de interpretación, pero siempre que sea una casa eh, restaurada o semejante a aquella que, que se que tenemos constancia que había en, en un momento que se haya destruido, pero que sabemos que, que existía en ese momento. No nuevas construcciones. ¿Y cuando, no se va a permitir nuevas construcciones dentro de los huertos, de y, forma histórico por supuesto. Claro. ¿Y qué va a pasar con las que ya hay, o con los usos que se han permitido y que ustedes han sido muy críticos? Ahí no hemos visto ninguna enmienda para que los, los usos que existen ahora y que no se contemplan en la ley puedan volver a revertirse con lo cual por esa parte no, no va a mejorar la ley. O sea, sí. se van a imagino que pues por ejemplo lo que comentó el arquitecto municipal, pues aquellos colegios que por su características no no no entran dentro de las condiciones que se ponen ahora, ¿no? Para, para un colegio por por metros en tengan que ser cambiados, pues esos huertos, esos colegios que están en antiguo huertos sí que eh luego se podrán Renaturalizarse re Podrán volver a, a recuperar Pero no, no contempla Que Nosotros sabemos que era eh, es un tema Complicado, porque claro Si la ley dice que, que En un tiempo esos usos eh, Que tienen que, que Volver a su origen, los huertos los, si los unos también, Por ejemplo Un jardín, ahora mismo la ley no Contemplaría que se pudiera hacer un jardín en Un huerto, entonces ¿qué ocurre Con estos huertos que ahora son jardines? por ejemplo el parque municipal habría que volver a claro es, es un poco complicado que eso aparezca en una ley pero bueno sí que se ha mejorado entonces con en la, aspecto... para que me, qué va a pasar entonces con la nueva ley y las enmiendas aprobadas qué va a pasar con los colegios que están en huertos colegios privados como salesianos o, o como jesuitinas si cumplen con la, lo que te especificaba, ¿no? con la normativa de los metros que, que necesita un colegio, pues se van a quedar ahí. No no va a cambiar nada. ¿Y qué va a pasar con los huertos que están cedidos, por ejemplo, a asociaciones festeras, con carácter eh, festivo, que ustedes han criticado que no es ese precisamente el uso más adecuado para un huerto agrícola? Ahí la... La enmienda que, que hemos leído eh, dice que eh, la, que se permite los usos culturales y sociales siempre que no estén en contradicción con eh, un uso agrícola y ganadero del huerto. Así lo dice, genéricamente. No especifica qué significa eso. O sea, que, que entendemos que, que sí, que, que probablemente podrán, podrán seguir. Si no interfiero con el uso agrícola sí. y ganadero del huerto, podrán seguir y también pues, podrá seguir adelante ese proyecto anunciado por la propia Generalitat y gobierno local de crear esa casa del Fester en el Huar del Gat, en el huerto de uno de los más emblemáticos del Palmeral histórico. Claro, eso eh, no tenemos la letra pequeña de, de de la ley. Es decir, esta ley es el marco general a partir del cual se deben elaborar los distintos eh, planes, las distintas normas de, del plan director, que es el, el la ley, el, el plan de uso y gestión, el plan de mantenimiento, etcétera. Luego ahí es donde viene la otra pequeña, ahí sí que ya um, se debe estipular qué se puede y qué no se puede hacer. Claro, ese plan de pues uso y gestión es un marco. Claro, ese uh -huh. plan de uso y gestión es ahora una vez que se apruebe esta Exacto. esta normativa, uh -huh. esta este marco legislativo el ayuntamiento debe ser responsable o debe asumir esa responsabilidad de eh, elaborar y aprobar ese plan de uso y gestión no exacto, exacto. y tienen un plazo eso es lo no que, lo que le iba que... a preguntar qué plazo sí, de qué sí. plazo porque la ley en cu eh, cuánto tiempo queda para que se apruebe definitivamente la ley del palmer pues ahora eh, tienen un mes y medio para las enmiendas eh, yo creo que se aproba aprobará Antes de este verano esperamos o después de verano todo lo más pero os aprobar ahora y después pues hay un plazo para eh, un plazo de, de un año y después hay que hacer un registro de todo lo que se quiere proteger pues claro, una ley tiene tiene que tener en claro qué es lo que protege y para eso se, se tiene que hacer un registro ¿eh? de cuáles son los elementos en concreto que se van a proteger uh -huh. este es, es un trabajo que se debe hacer inmediatamente es lo primero que uh -huh. si no sabemos que vamos a proteger claro. eh, no sirve para nada que es un poco lo que ocurrió con la, lo, con la anterior con la ley del 86 uh -huh. que, no, que no se hizo ni un censo, no se había hecho el censo de palmera ni el plan de uso en fin uh -huh. pues, esperamos que ahora sí se haga para eso hay un año hay uh -huh. un año de, de plazo y también dan un plazo de, de hasta dos años para que estén elaborados todos los el, el plan director bueno pues, una vez elabora ese plan hay que empezar a actual ya. Pues Susi Gómez, presidenta de la Asociación Bolén-Palmeral, muchas gracias por la información sobre las enmiendas sobre este trámite parlamentario tan importante para eh, concluir pues una ley que llevábamos décadas esperándola y que blinda aún más la protección del palmeral histórico frente a cualquier construcción que pueda ser lesiva. Gracias. Gracias a ti. 101.4 Teleelch Radio Marca La fabulosa historia de la Rosa y el Jordi aquella capvespre, Rosa y Jordi es trobar en el chardí de las delices Ey portaba un llibre Y entre ves y ves, es van a yechir bellísimes historias Ey le va a regalar el llibre Y ella le va a donar una rosa y le va a ver Espera que siempre ten recordes de mí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 en Grupo Marcos, pasión por llegar La Glorieta, con Rosmar y Alonso Seis minutos faltan para llegar a las 10 de la mañana Y nosotros continuamos con la música Con la canción que se llevó el premio Goya de este año A la mejor canción origina, original La de Rosalén con Que no, que no que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones de mil favores y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo, no y despliego todo el arsenal de velas. Paro, respiro, sonrío, respiro, descorcho, una botella. Si hijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parece dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón voy a aprender a decir que no. Si el que me quiere lo va a comprender. Y en una pisa lo va a complacer. Con ropa a la moda me he puesto muy mona pa' gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas así nerviosa, me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida, diciendo los santos concientos de gatos llorando sin compañía. Yo si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad tarde dedicado a mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a respirar yo no, quien no me quene le va contra no matizo todo 1.4 Telehelch Radio Marca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 licante 205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 Tele 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosemary Alonso Son las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. Este programa La Glorieta comenzó a las 9 con la entrevista a la nueva presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Provisional. Tras conocer, queríamos conocer el balance también de los placeros, los perjudicados de ese conflicto que mantiene a partirse la empresa adjudicataria del nuevo mercado con el Ayuntamiento, tras conocer ese dictamen favorable del Consejo Jurídico Consultivo para rescindir el contrato con Aparpisa. Hemos continuado también recogiendo más valoraciones de la Asociación Bolén-Palmeral por las enmiendas que el Gobierno del Botánico, PSOE, Compromís y Unidas Podemos ha presentado a la Ley del Palmeral y una de las más significativas es ese compromiso de la Consejería de Hacienda, por fin ha llegado. ...de costear el 50% del mantenimiento del palmeral ilícitano... ...a partir del próximo año. Y ahora en esta segunda parte vamos a hablar de la policía local... ...porque vamos a poner en contexto esta entrevista... ...a lo largo del último año hemos visto como... ...todos los trabajadores esenciales han sido aplaudidos en este país. En el Che se les ha rendido homenaje al personal sanitario... ...y a los que estuvieron trabajando para mantener los servicios básicos. Hay un colectivo en especial que está siendo clave para contener y que ha sido clave para contener la pandemia en Elche. Se trata de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La policía más cercana es la local, sin duda, y los agentes municipales han recibido ya en varias ocasiones el agradecimiento del equipo de gobierno y de la ciudadanía con determinados reconocimientos. Y por unanimidad todos han sido condecorados por su labor en evitar los contagios con el control del toque de queda, de los cumplimientos de la normativa y con el control de las aglomeraciones. Y ahora, que el estado de alarma va a decaer el próximo 9 de mayo, hoy aquí queremos hacer balance de ese trabajo con el responsable de la policía local, César Zaragoza, a quien damos la bienvenida y también las gracias por esa tarea que realiza la Policía Local. Muy buenos días, César. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Eh, César Zaragoza, antes que nada, ya que es Policía Local el responsable de la seguridad en esta ciudad, aclárenos, el 9 de mayo empieza, decae el estado de alarma. ¿Qué puede ocurrir si el Tribunal Superior de Justicia no avala la petición de Chimo Puig de no proponer de no eh, continuar con el toque de queda en la Comunidad Valenciana. Bueno, esperemos que eso no ocurra, porque si el Tribunal Superior de Justicia no avalara la decisión que en este sentido aprobar al presidente de la Generalitat, pues podría ocurrir que no se pudiera proceder a la restricción de derechos individuales como es la libertad ambulatoria, como es la entrada y salida de la comunidad autónoma, como es el toque de queda una serie de medidas fundamentales para controlar el tránsito de personas y sobre todo la permanencia de personas en la vía pública esperemos que eso no ocurra pero yo por encima de eso yo apelaría a la responsabilidad individual tenemos que tener en cuenta que se si acabe o no el estado de alarma la pandemia sigue activa ahora mismo tenemos una incidencia en el país de aproximadamente 100 fallecidos diarios y aunque en elche lo tenemos ahora mucho más controlado que hace un mes en 15 días esto se vuelve se puede volver a disparar y, por tanto la gente no tiene que confundir que la vigencia o no de un de un estado de alarma no tiene que confundirla con la vigencia o no del estado pandémico. Esto continúa vigente y, por tanto, es responsabilidad de todos es el continuar en la lucha. Ese mensaje es clave. El que decaiga el estado de alarma no significa que hayamos acabado con la pandemia, sino que hay que seguir. Por eso hay restricciones, se pondrán restricciones y si finalmente el TSJ avala esa petición de Chimo Puig, las restricciones serán el toque de queda a las 12 de la noche, eh, las reuniones sociales limitarlas a 10 personas y no seis como hasta ahora, los restaurantes podrán am, eh, abrir más tarde como lo han eh, cerrar más tarde como lo han solicitado, los aforos también eh, crece eh, su limitación al 75% en los templos, en los espacios al culto, pero esas restricciones si finalmente se pueden aplicar, ¿cuándo entran en vigor? Eh, cuando los ilícitanos podremos volver a las 12 de la noche a casa y no a las 10? bien esta última etapa de, de restricciones eh, tiene un periodo de vigencia desde el 26 de abril perdón del 26 de octubre hasta ahora hasta lo que es el 9 de mayo ¿no? eh, acabaría lógicamente pues si sí, el sábado 9 de mayo acabaría el sábado a las 12 de la noche es decir en la, la, el tránsito entre la madrugada del sábado o sea, perdón, entre la noche del sábado hacia la madrugada del domingo. Por tanto, a las 12 de la noche de este sábado uh -huh. eh, de acabaría tarde. acabaría el estado de la mato. Bien, pues eh, a la vista estaremos muy pendientes de lo que pase con esas restricciones propuestas, con lo que pase con la decisión del Tribunal Superior de Justicia, pero hay que ser muy prudentes porque qué se han encontrado ustedes la policía local, qué se ha encontrado en 2020. Y con esto eh Hágame usted esa valoración del trabajo de la policía local. Bueno, nos hemos encontrado con una situación absolutamente novedosa para todos, lo cual nos ha obligado a improvisar mucho, porque ni siquiera desde el punto de vista técnico sanitario pues había una una había una concienciación clara de lo que había que hacer. Y en esos términos bueno, hemos tenido que hacer todo lo que se ha podido. Yo le diré una cosa, si tuviera que resumir diría, el comportamiento en general de la ciudadanía ilicitana ha sido ejemplar. Ese es el titular que yo dejaría aquí en este momento. Pero hemos tenido que actuar y hemos tenido que actuar con intensidad, con esa parte eh, afortunadamente reducido de la población, bueno pues que no ha tenido ese nivel de cumplimiento normativo. Él se ha puesto, la policía local en concreto, ha interpuesto más de 35.000 denuncias desde el inicio del estado de alarma. Esto significa, significa que somos quizá la policía que por número de población y en atención a la extensión del territorio, quizás somos la policía de España con mayor intensidad de trabajo en lo que es el control de la pandemia. Esto no significa que la población ilicitana haya tenido un peor comportamiento que el resto de ciudades, sino que la policía local ha tenido un compromiso total y absoluto desde el minuto cero. y fruto de ello bueno, es todas las intervenciones que hemos tenido en este sentido, ¿no? Y que han ayudado junto al resto de fuerzas y cuerpos a controlar un poquito que la población hiciera lo que debía, porque al fin acabábamos luchando por por la salud de todo el mundo. Usted ha sido el responsable precisamente de este trabajo. Eh, muchas veces se ha preguntado cuando vivimos lo que hemos vivido en 2021, enero-febrero, con las UCI llenas y con un elevada eh, número de muertes fallecidos. ¿Usted se ha preguntado eh, si la policía local tuvo que hacer más durante las Navidades? No. No me lo he preguntado porque tengo eh, la absoluta convicción y la conciencia absolutamente tranquila de que hemos hecho no todo lo que podíamos sino más es decir desde el, le vuelvo a decir no desde el minuto uno desde el minuto cero es decir dos días antes de que se decretara el estado de alarma la junta de mando ya estaba reunida y estuvo se mantuvo reunida durante 120 veinte días ininterrumpidamente sin descansar ni un solo día para poder gestionar la plantilla, que la plantilla estuviera tranquila, que tuviera todas las medidas de protección adecuadas, que esa intranquilidad que ella llevaba, ellos llevaban a su familia también fuera la menor posible y que se centraran única y exclusivamente en atender a la población y que la población hiciera, lo así, eh, hiciera todo todo lo que debía hacer. Por tanto, eh, no me cabe la menor duda que se ha hecho, no todo lo que se podía, sino mucho más. 35.000 denuncias. ¿Qué? Eh... ¿Sabe usted qué, qué pasa con esas denuncias? ¿Qué está pasando con esas? ¿Qué, qué recorrido ha tenido? ¿Se, Vamos ¿Se han pagado las multas? Vamos a ver, hay denuncias de todo tipo, de toda naturaleza. Es decir, hay denuncias que han ido a la, a la Administración Municipal, hay denuncias que han ido a la subdelegación del Gobierno, hay denuncias que han ido a la Consellería de Sanidad en virtud de, de lo de, de, de, del órgano instructor donde se encontrará ubicado, ¿no? Eh, desconocemos total y absolutamente desde la policía y aparte no nuestra función yeah. cuál es el estado de tramitación de esas denuncias, yo espero y deseo de que efectivamente haya una tramitación sobre todo con los casos más recalcitrante, es decir, recuerdo que hay gente que se le denuncia una vez, pero hay algunas personas a las cuales se les ha denunciado en 30 o 40 ocasiones por los mismos hechos. Aquí tenemos el récord sí, eh, del de, de país. Eh, incluso la multa más cara por ir a comprar nocilla. Sí, sí, correcto, correcto. Y también tenemos eh, ustedes han evitado por ejemplo fiestas ilegales eh, que, que estaban a punto de celebrarse con cientos, con de, cientos personas. de personas. Con cientos. Eh, ¿qué, ¿Qué más situaciones han, han, han evitado ustedes? De todo tipo. Ahora mismo eh, le diría que el mayor problema que tenemos son las fiestas privadas en el interior de domicilios. Es decir, es continuo, todos los días, sobre todo los fines de semana, las intervenciones que tenemos en domicilios privados, fundamentalmente en zonas rurales, en casas de campo, alquiladas al efecto. Y que nos toca intervenir con la dificultad añadida de que bueno pues la entrada de la policía en un lugar cerrado, que además puede constituir un domicilio, pues tiene una serie de restricciones legales, afortunadamente. Y nos dificulta enormemente el trabajo de identificación, de localización de las personas donde están ubicadas y demás. Pero esa es la mayor incidencia que tenemos en estos momentos y la que más me preocupa. y Sobre todo porque si ustedes quieren identificar a las personas que están incumpliendo en una propiedad privada en el campo donde ustedes no pueden entrar, ¿El policía que tiene que hacer? Eh, eh, ¿Cruzarse de brazos y esperar horas a que termine la, la pues fiesta muchas, y ya saldrá? En muchas ocasiones nos ha tocado hacer eso, efectivamente. Es decir, tener coches a la espera, a la salida, y empezar a identificar a todas las personas que salían. Y eso nos obliga a una a una al tener que destinar una cantidad de recursos enormes cuando los problemas en elche siguen siendo los mismos que antes. Es decir, la pandemia es un problema añadido más, pero seguimos teniendo accidentes de circulación, seguimos teniendo... Seguimos eh, eh, riñas, seguimos teniendo altercados, seguimos teniendo botellón, seguimos teniendo consumo y tráfico de drogas en zonas de, de esparcimiento, todos los mismos problemas, a lo cuales se le añade el, el, el, el problema el pandémico. no ¿Y cómo lo ha hecho? Eh, porque la plantilla es limitada y además usted, eh, esta plantilla de la policía local se ha visto diezmada por las jubilaciones anticipadas. ¿Cómo se ha apañado usted en 2020? para reforzar la plantilla y en 2021 para incrementar los servicios. Pues muy sencillo, con una pandemia que es con una, perdón, con una plantilla que es extraordinaria, pues uno puede hacer cosas extraordinarias. Que se habrán quedado sin vacaciones. Hemos eh, en las primeras etapas efectivamente no ha descansado nadie ni un solo día y conforme fuimos un poquito controlando mejor la situación, pues ya lógicamente se le fue dando descanso. Los últimos que descansaron siempre fue la escala de mando. Eh Pero le vuelvo a decir, esto es posible porque tenemos una plantilla en el cheque es extraordinario con nuestros defectos que los tenemos, nuestros errores que los tenemos, pero en general tiene un ADN único eh, que configura un cuerpo, un espécimen que no lo va a encontrar usted en ningún otro sitio. Sí, me lo, me lo estoy imaginando porque también otra de las críticas que hemos escuchado a los grupos de oposición es que ustedes están trabajando con recursos que son obsoletos, con vehículos que llevan pues cientos de miles de kilómetros a sus espaldas, sin aire acondicionado, en condiciones tercermundistas. Vamos a ver, los coches de la policía local ahora mismo están en una situación lamentable, eso es evidente. Y por tanto, eh, ¿y esto a qué se debe? Eh, ha habido un impulso político y ha habido un presupuesto importante a nivel político de cerca de un millón de euros para poder paliar esa situación. El problema que hemos tenido es que cuando se iba se sacaron cinco lotes y cuando se iba... ...a proceder a la licitación de esos vehículos... ...lógicamente, en los términos que prevé la ley... ...bueno, pues a, hay empresas... que ...a las cuales se les adjudicó un lote en concreto... ...y en última instancia se retiraron... ...porque entendieron que no le interesaban... ...hay empresas que se les pasó... ...en la presentación de la documentación... ...porque por la pandemia no estuvieron pendientes... ...de las publicaciones que había... ...en el diario oficial de la Unión Europea... ...y en los diarios oficiales estatales... ...hay empresas que tuvieron dificultades y suministros por el tema de la pandemia, por tanto no se podían presentar, bien por los plazos o bien por los propios uh -huh. suministros electrónicos. Es decir, ha ocurrido de todo. Eh, entonces, claro, en una situación extraordinaria no podemos valorarnos como en una situación normal lo que había ocurrido, ¿no? Afortunadamente estamos sacando hemos sacado ya un pliego de vehículos y esperamos que en unos meses podamos tener esa solución eh, pues ya encima de la mesa. Pues esta es una prioridad, usted acaba de decir, total, que es lamentable total. la situación. como no, no quiero imaginar cómo estarán los vehículos, pero menos mal que las nuevas tecnologías han sido un aliado en la lucha contra el delito, pero también contra la pandemia, porque ¿qué recursos tecnológicos han tenido? Creo recordar que han dispuesto de los drones para vigilar el, las pedanías Sí, la unidad de drones era una unidad una unidad que nosotros la unidad de medios aéreos era un servicio policial que teníamos previsto para un poquito más adelante pero que hemos tenido que adelantar su puesta en marcha para poder afrontar un riesgo añadido que teníamos que era que se nos estaban concentrando personas en zonas de difícil acceso estoy hablando del pantano estoy hablando de mererendros estoy hablando en alcau estoy hablando Estoy hablando de lugares donde destinar una patrulla allí supone una pérdida de recursos importantes supone una pérdida de tiempo importante también, y sobre todo también en azoteas. En azoteas teníamos que la gente se estaba, en urbanizaciones privadas, estaba concentrando aprovechando que la policía allí no tenía acceso. El dron nos ha permitido acceder allí donde no podíamos y nos ha dado una potencialidad enorme Eh, que era inimaginable incluso hasta para nosotros no por tanto si no surge eh, han descubierto que con el dron se puede espiar mejor a la población bueno no nuestra <risa> función no es espiar bueno nuestra función es vigil eh, control vigilar, vigilar y controlar sobre todo pero eh, y, esos drones usted ha dicho que es una unidad aérea que se ha, que ha venido para quedarse esta unidad aérea ha venido para quedarse además eh, le puedo indicar es la única unidad de medios aéreos de una policía local que tiene ahora autorización para funcionar funcionar en un entorno tan restringido como es eh, la ciudad que tiene además adherida un aeropuerto. Eso es especialmente difícil porque las alturas de vuelo y sobre todo la cercanía al aeropuerto nos dificultan normalmente las operaciones. Pero nosotros intervenimos directamente con la, con la con la con lo que es la central de operaciones del aeropuerto, es decir, uh -huh. cuando nosotros estamos volando un dron el aeropuerto tiene conocimiento en todo momento de dónde está actuando la policía local y además tiene un identificativo concreto, un número de identificación que lo señala, lo singulariza frente al resto de vuelos que tiene en ese momento activos. Por tanto, se está haciendo todo perfectamente y además estamos siendo referente porque hay otras policías que nos han pedido ayuda para poder montar sus propias unidades de, de drones y sobre todo lo más importante es el reglamento, es decir, la normativa que regula su funcionamiento. nosotros ya lo preparamos se le suministró a la concejalía correspondiente y ya lo tenemos aprobado en Elche a través del pleno. Ha sido muy efectivo, ustedes lo han descubierto en 2020 para detectar a tiempo fiestas ilegales con esto del COVID, pero lo está siendo ahora efectivo para luchar contra el delito, contra el tráfico de drogas, contra los robos en el Camp de Elche, porque comenzó el 2021, hay que recordar, con una oleada muy preocupante de robos en las pedanías y con la promesa del alcalde, de poner en marcha la unidad de vigilancia del Camp del. Bueno, vamos a ver. Eh, al principio de 2021 tuvimos una oleada de robos, no tanto en las pedanías, sino en, en unas pedanías concretas, especialmente la zona de Valverde. Especialmente en la zona de Valverde, una zona preocupante. Tuvimos reuniones con los vecinos, porque además teníamos la intuición de que eran personas que vivían en esa zona, porque la forma el modus operandi nos indicaba claramente que eran personas que se movían en esa zona todos los días. Eh, y al final dio resultados. Dio resultados porque, en primer lugar, la unidad de medios aéreos no nos permitió identificar las personas responsables, pero sí que nos permitió detectar movimientos de la población eh, que estaban haciendo vigilancias, la propia población en ese momento, que nos dificultaba a nosotros nuestra vigilancia y detección, porque tenemos un dron que tiene una cámara térmica, esa cámara térmica nos permite detectar los movimientos en la oscuridad, Y lógicamente, si la población se está moviendo, pues eh, nos está dificultando la detección de quién es verdaderamente o sea, el que está. ¿Usted no es partidario de que los vecinos se organicen y, y hagan patrullas? Yo soy partidario de que los vecinos se organicen para compartir la información que tengan. Pero no para salir de casa Nunca. y hagan el trabajo de un policía. Nunca, porque además pueden tener un problema legal. Es decir, ya no es la primera vez que ocurre que vecinos que interceptan un vehículo que creen que es sospechoso de algo y es un vecino que pasa por allí y le están eh, cometiendo un delito de coacciones por impedirle la libre circulación. Es uh -huh. está restringiendo un derecho individual pensando que es un presunto delincuente. Y entonces se pueden eh, volver las tornas. ¿no? y que el, el, Están intentando eh, alcanzar un bien de protección y lo que están haciendo es ponerse ellos mismos en un riesgo evidente y de que puedan acabar en un juzgado. Entonces yo siempre le pido a la población organícense, sí, por favor, porque nos ayuda mucho. claro Y nos ayuda mucho que compartan información entre ustedes y sobre todo que esa información la compartan con la policía local. No olviden que gran parte del éxito de la policía depende de, de, de, de la información que nos facilita la población. Nosotros no somos absolutamente nadie sin la población. el Quien se piense que la policía es capaz de hacer algo sin la información que nos facilita la población es que no tiene ni idea de lo que es un cuerpo de policía. Vale. Un vecino que llama y alerta a la policía es un vecino que puede frustrar un robo es que es o con... un delito. Pero es que eso nos ocurre todas las semanas. No se puede ni, usted ni imaginar lo importante que son esas llamadas. Muchas veces no llaman porque temen de que sea una llamada en falsa, por, por, uh -huh. no, por no quedar mal frente a la policía, por si no fuera algo. Preferimos acudir a una llamada que, que finalmente no sea nada, a que usted no nos llame y finalmente sea algo. Por tanto, cualquier cosa extraña, cualquier, eh, cualquier aspecto Suspechoso. que a usted le parezca sospechoso, por favor, que nos avise porque para nosotros es un placer y además es nuestra obligación. Entonces, lo de Valverde, ustedes lo resolvieron gracias también a la información de los vecinos y a, lo, a, no, tío, a los drones. No, no, lo que lo, a decir, usted lo que de Valverde yo le voy a decir cómo lo resolvimos. <risas> lo resolvimos porque creamos un grupo de WhatsApp uh -huh. entre la policía local y los vecinos y manteníamos patrullas permanentes. Cuando le digo permanentes, que incluso cuando tenían que eh, almorzar o repostar o cenar, lo hacían allí. Incluso el día de Nochevieja, recuerdo que los vecinos le sacaron a los policías, sacaron un, un, un racimo de uva, lo cual se lo agradezco desde aquí. Es decir, la policía estuvo allí permanentemente. Y gracias a esos grupos de WhatsApp, un vecino detectó algo, inmediatamente avisó a las patrullas que estaban allí y por ese grupo de WhatsApp los conseguimos interceptar. Y de momento, pues, acabaron los robos en, en Valverde, ¿no? Pero esto es un problema, el problema de los robos en el campo es un problema endémico. Claro. Que nunca vamos a acabar con ello. Es decir, el hecho tiene una partida, una extensión rural enorme. Ni metiendo ahora mismo 200 policías más, de lo que le estoy uh -huh. diciendo, seríamos capaces de hacer absolutamente nada. Y esto es conveniente que la gente lo sepa. Si los recursos públicos por naturaleza son muy escasos. Y siempre van a ser escasos. e Incrementar de forma intensa o, o hacer apología de que vamos a hacer eh, un incremento de plantilla y que con eso vamos a solventar los problemas, no es cierto. Eso no va a ser cierto. Porque tenemos una extensión muy complicada. Muy complicada. Es compleja con una cantidad de caminos, con una con una infraestructura además y con una geografía difícil eh, que nos dificulta enormemente la labor de la policía. Es mucho más eficaz el que la población colabore, se conciencia con nosotros que cualquier otro incremento desmesurado de plantilla. Es decir, los incrementos de plantilla tienen que ser dirigidos hacia unidades quirúrgicas que sean capaces de hacer cosas concretas, medidas de forma inteligente. Eh, César, ¿en estos momentos hay puntos negros en, el, en la ciudad y en el campo? En estos momentos, si se refiere a la seguridad ciudadana... ¿En cuanto a la seguridad ciudad no, delitos? No, ahora mismo no. Es decir, estamos teniendo algunos delitos por algunas zonas rurales muy esporádicos, muy esparcidos. Es importante que la población sea consciente de que tiene que denunciar todos los hechos delictivos porque cuando usted denuncia un hecho delictivo... A nosotros se nos produce una concentración o un punto negro, como usted dice, en una zona determinada uh -huh. y eso nos obliga a tomar decisiones eh, a nivel, no solamente político de las propias concejalías, sino también a nivel técnico de la policía para intentar afrontar ese riesgo Si no lo hacen, pues la policía eh, no tiene constancia de que se esté produciendo hechos delictivos en esa zona y por tanto eh, la incidencia o la prestación de... ...de atención que le vamos a hacer el menor. La verdad es que el trabajo es inmenso. Eh, César, no hay mucho más tiempo... Eh, ...pero eh, hemos hablado de los recursos... ...con los que ha contado... ...pero no hemos tocado el tema de la formación... ...porque ustedes también continúan formando... ...a la policía local... ...y a veces eh, son referente... Eh, ...de otras policías locales... Eh, sí. ...como por ejemplo el eso de la unidad aérea... ...pero no es la única unidad... ...a la que han venido para copiar... ...ustedes han sido pioneros también en muchos servicios... Y en una formación donde también el otro día eh, pudimos ver que incorporan esa realidad virtual para el entrenamiento táctico. Bueno, estamos intentando, vamos a ser la primera ciudad de España y de las primeras del mundo en incorporar entrenamiento táctico virtual a las prácticas de tiro de una policía. Eso nunca va a poder sustituir las prácticas reales de tiro. O sea, las prácticas reales de tiro se tienen que mantener. Pero la gente, eh, la gente que desconoce cómo funciona un entrenamiento policial en eh, eh, tiro policial tiene que saber que hay una serie de pasos que son muy importantes, casi que más importante es que el disparo eh, final. Lo más importante es que el policía sea capaz de extraer su arma con seguridad, que sea capaz de extraerla con rapidez, que sea capaz de encarar el arma hacia el objetivo con eficacia para que el disparo final... Se produzca y no se produzca hacia donde no debe sino que se produzca hacia el agresor que efectivamente pretende acabar con la vida de un policía o con la vida de otra persona entonces todo ese entrenamiento previo sí que puede ser suplido con el entrenamiento táctico virtual que somete al policía bueno pues a una a un estrés nuevo porque estamos intentando diseñar nuevos eh, escenarios donde eh, bueno eh, se pongan en valor cuál es eh, la capacidad que tiene el policía y sobre todo cuáles son los defectos que pudiéramos tener en esa en ese iter que le acabo uh -huh. de comentar. Y por último, eh, ¿las relaciones con la Policía Nacional y Guardia Civil son las necesarias? Eh, ¿son yo, creo las que, yo creo que Elche es, hemos bueno, llegado ya a ese, a eh, ese punto donde se, se olvidan las recillas o la competencia. Bueno, yo, yo soy de los que piensa que competencia no tiene que haber entre las policías porque a nosotros nos pagan para resolver problemas. Claro. Y por tanto, si a mí lo resuelve la Policía Nacional y le quita un problema a la ciudadanía de Elche, para mí es una satisfacción y un orgullo. Por tanto, yo no no hablaría tanto de, de quién se apunta el, el tanto ¿no? de, la, de las actuaciones. Sí que le puedo decir que Elche es una ciudad referente en coordinación policial. Es decir, el trato que tenemos con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, con la Policía Autonómica es absolutamente cordial, es continuo, es permanente. Y fruto de ello es que Elche es una de las ciudades con menor índice de delincuencia de todas las sobrecesiones. Pues después de escucharlo, ojito a las mafias o eh, los grupos criminales, porque va a ser muy difícil operar en el checón la policía que tenemos. Sí. César Zaragoza, muchas gracias, muchas gracias a por mantener al margen o por contener no solo la pandemia, sino también a los ladrones y a los criminales. Gracias.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 Charlotte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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan cuatro minutos para las diez y media y vamos a iniciar nuestra ronda de noticias, pero eso será en unos segundos. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Comercial persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 y preparada para darnos el repaso de la actualidad de este viernes 7 de mayo, un viernes muy importante, Marga, muy buenos días. Muy buenos días. A ver tu micrófono es el rojo. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, así sí. se escucha perfectamente. Es, digo que es un día muy especial, no sé si lo habrás notado, pero hay menos tráfico por aquello en las horas punta, por aquello de que tenemos los centros educativos cerrados. Sí, hoy, bueno, es fiesta para los colegios y eso se nota, se nota en la calle, primero por el tráfico y luego también, bueno, pues ver a más niños por, por la calle a estas horas, bueno, pues también anima un poco la ciudad sí, tanto. en este viernes. Y sobre todo nos animan también de ver que nuestra movilidad ya no va a estar tan reducida a partir del domingo, que es cuando decae el estado de alarma. ¿Sabéis cómo va a quedar finalmente si el TSJ haya dicho algo, si avala o no la petición de la Generalitat a sus propuestas de restricciones? Bueno, la Generalitat, como dices, bueno, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia bueno pues el aval de las nuevas medidas. Desde la Generalitat lo que solicitan es limitar la movilidad nocturna entre las 12 y las 6 de la mañana. Eso significa que ese toque de queda, que antes estaba a las 10, sería a las 12 de la noche... También pretenden fijar en 10 el número máximo de personas en reuniones sociales, tanto eh, públicas como privadas, y además limitar el aforo al 75% en espacios de culto. Todavía bueno no se ha pronunciado sobre esta petición. Además, otra de esas medidas del Consejo se refiere a la hostelería, ampliar ese horario de la hostelería, que llevan bueno mucho tiempo demandando los eh, bueno los diferentes negocios de hostelería y también, de opción nocturno para intentar paliar pues, bueno, pues un poco esas pérdidas que llevan sufriendo desde el inicio de la pandemia. Unas medidas que bueno, que empezarán, bueno, como coincidiendo con esos ese descenso del número de contagios, también aquí en la ciudad hoy hemos tenido esa última actualización de la Conselleria de Sanidad. Son 20 los nuevos positivos entre lunes y miércoles. La tasa aquí en el Elche es de 32 por cada 100.000 habitantes. O sea que vamos mejor todavía. Vamos bajando, sí, poquito a poco. Y una muy buena noticia que no ha habido fallecimientos en estos tres días. Así que la cifra se queda en 264. eso es la, sí la mejor noticia. Y bueno, y el titular 0% de ocupación de pacientes críticos de COVID en las UCIs. El indicador más importante, más importante para decir de que vamos bien. Pero también para recordar, como lo ha hecho el jefe de la policía local... Que el que el hecho de que decaiga el estado de alarma no significa que la pandemia también está vencida ni mucho menos eso es porque bueno el virus sigue ahí y ahora que bueno también a partir de ese 9 de mayo bueno pues la gente ya podrá desplazarse a otras comunidades autónomas. bueno pues hay que seguir siendo responsable para que esa tasa de incidencia pues no aumente y en cuanto a las noticias que tenemos que porque ayer no sé, bueno eh, aplaudimos que por fin la Conselleria, pues de Hacienda, eh, admita en los presupuestos del próximo año un coste para mantener eh, el palmeral ilícito, ¿no? Y que ese coste represente el 50% de lo que nos cuesta o lo que le cuesta al Ayuntamiento de Llívia. Eso es y precisamente hoy el alcalde, bueno, pues dará una rueda de prensa, bueno, pues para valorar esta situación respecto a la Ley del Palmeral, una ley bueno, pues muy demandada desde hace muchos años, así que bueno, pues también una buena noticia para este viernes y luego también de buenas noticias también hablamos de la suerte y es que la pedanía de Alzabaresa, bueno, pues ha caído el segundo premio de la Lotería Nacional en el sorteo de ayer eh, con un premio de 60.000 euros a la serie con el número 90.277, ahí es que bueno, buenas noticias en este viernes pues no sí. podemos quejar, desde luego. Tenemos, así. Tenemos afortunados. Yo empezaba eh, diciendo que ha sido una lotería el que nos haya tocado que el conceil por fin diga que va a financiar la sí. mitad de lo que cuesta el palmeral y mira por dónde literalmente también ha caído tenemos, la lotería. Sí. También tenemos eh, eh, afortunados porque la, la lotería ha tocado en Elche, en sí, Alzabares, en Alza en una de las pedanías del Camdev. Pues Marga, hoy tienes Junta de, de Gobierno, ¿no? Sí, hoy es viernes, Junta de Gobierno. Además, como te he dicho, el alcalde hará una valoración uh -huh. de esa ley del palmerario y también bueno, pues de la situación sanitaria que tenemos actualmente en la ciudad. ¿Y de qué forma trastoca el, el partido de Elche hoy en nuestra programación? ¿Qué tenemos? Las noticias a la una, vuelves tú, pero a las nueve y media tenemos telenin no tenemos Telenit. Es... Eso es, bueno, pues las noticias aquí en la radio serán como siempre a la una, quien en... TELES Radio Marca, pero bueno, el Telenite hoy será bastante más reducido debido a ese partido del Elche contra la Real Sociedad, así que el Telenite será en el descanso del partido a las 10 menos cuarto, así que bueno, el Telenite de hoy serán un cuartito de hora Pues muchísimas gracias, ya nos contará Paco Gómez eh, qué pasó con la reunión del alcalde y el sí. y el jefe, el dueño del Elche del el fútbol, el argentino Braga ya nos, nos dirá Paco Gómez eh, qué dio de sí esa reunión que mantuvo ayer el alcalde en el Ayuntamiento. Muchas gracias, Marga. Muy bien. Hasta luego, roselid buen fin de semana. Igualmente. <risa> Nosotros ahora continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos con la información deportiva. Paco Gómez, cuéntanos, sobre todo, si acerca ese encuentro que es clave clave para, para luchar por la permanencia. Hola, buenos días. Esta noche es otro de esos días señalados para el Elche Club de Fútbol que necesita los puntos como el comer para intentar salir de la zona de descenso. A las nueve, los de Fran Escrivá, que viajan esta mañana en avión a San Sebastián, se enfrentan a la Real Sociedad en el Reale Arena, un partido clave en la lucha por la permanencia para el conjunto blanco y verde, que está a un punto de la zona de permanencia. Mientras que el cuadro Donostiarra es quinto clasificado. Uno de los campeones de la Copa del Rey de hace 20 días, ha habido dos en apenas 20 días, el de la edición 19-20, defiende la quinta plaza que le da derecho a jugar Europa League. Será un partido muy complicado, ahí están los precedentes, el Elche nunca ha ganado en primera división en Donosti. Para ese encuentro el técnico se lleva a todos menos a Mojica, que sigue lesionado. Guido Carrillo ya está perfecto y habrá cambios en el once titular, la banda derecha... Podría ser distinta con Barragán y Josan. Veremos si también el argentino Carrillo entra de salida en el once titular. Fran Escrivá ha dicho que solo piensa en este partido y no en el del martes otra auténtica final contra el Alavés. Para el técnico valenciano su equipo está capacitado a pesar de la dificultad del rival para ganar esta noche. Capacitados estamos, evidentemente en teoría no es el, el mejor campo porque la Real es un equipo fuerte y en su casa, en su casa salvo con el Barcelona, de los más cercanos que tuvo mal resultado en general es un equipo que ataca mucho y bien, pero lógicamente capacitados estamos. Pero sí que es cierto que para eso tenemos que dar un salto adelante que en casa sí que hemos dado en general, pero que fuera nos ha, no, no lo hemos hecho. Bueno, somos conscientes de que debemos mejorar para un campo tan difícil, pues bueno, pues ganar. Pues vamos a ver si ese salto de calidad, ese paso al frente lo da el Elche esta noche. Por cierto que ayer se produjo el primer encuentro oficial en el ayuntamiento entre el alcalde Carlos González y el propietario del club Cristian Bragarnich. Un año y medio después de que el empresario argentino se hiciese con la propiedad del Elche Club de Fútbol ha llegado este encuentro oficial. En el comunicado del club señalan que fue una reunión eh, de ambiente cordial y distendido en el que se conversó sobre la actualidad de la entidad frangiverde. Uno de los pilares fundamentales de estas conversaciones y del proyecto de Braganich en el club ilicitano es la creación de una ciudad deportiva y para ello cuenta con todo el apoyo del consistorio y de la concejalía de deportes, como comentó Vicente alberola. Pues esta noche, recordamos, Real Sociedad Elche, solo quedan cuatro partidos, cuatro finales, lo vamos a contar desde las ocho y media aquí en Tele Elche. Radiomarca, hasta luego. Hasta luego Paco, tendremos que preguntar los detalles urbanísticos de ese proyecto del propietario del Elche Club de Fútbol para crear esa ciudad deportiva en Elche. Y nosotros ahora vamos a cerrar la ronda de noticias con la información metrológica. Sepamos si tendremos mucho calor durante este fin de semana o vuelven las precipitaciones. Eso nos lo cuenta nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. El Tiempo, en Tele-Elch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai, La Vaquería del Camp de Elch y Picarinas.es. Muy buen día, hoy vamos a tener una jornada marcada por el calor debido al avance de la masa de aire tropical continental y al viento flojo de poniente. Durante esta madrugada, cielos despejados, viento flojo de componente terral, sobre todo en la mitad norte del municipio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telench, la temperatura prácticamente no ha bajado de los 17 grados. En el sur del Candel, sin embargo, sí que ha bajado hasta los 13-14 grados, en Santa Pola una mínima que ha rondado los 17 grados. Hoy vamos a tener una jornada marcada por el sol, cielos despejados, viento en calma, puntualmente flojo de poniente por la mañana. A primeras horas de la tarde girará flojo a suroeste Y finalmente a componente sur Entrada la noche de nuevo componente marítima Con el viento de poniente y la masa de aire cálido Procedente del norte del continente africano Hoy van a subir las temperaturas En la ciudad alcanzaremos una máxima muy próxima A los 28 grados En el sur del Camp de Elche podríamos superar los 29-30 grados Para el fin de semana cambios a la vista Y es que ya para mañana sábado Veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto Durante la segunda mitad del día Con el viento flojo de componente marítima La temperatura no subirá tanto Máximas que van a rondar los 25 grados El domingo se aproximará un sistema frontal de origen atlántico Desgastado, nubosidad en aumento Como mucho se podría escapar alguna gota Temperaturas que no van a superar los 25 grados Lunes a primeras horas Esperamos alguna precipitación de carácter débil temperaturas que no van a superar los 23 grados y es que tras el paso del sistema frontal de origen atlántico llegará una masa de aire frío para el martes el protagonista será el viento de poniente moderado o puntualmente fuerte con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora y temperaturas que de nuevo no van a superar los 22 o 23 grados hasta luego el tiempo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 ...con Rosmar y Alonso... ...pues después de la ronda de noticias... ...estamos ya en la recta final del programa... ...la glorieta son las 10 y 40 minutos de la mañana... ...y vamos a terminar este programa... ...dedicándole estos últimos minutos... ...a más música... ...la música que tenemos seleccionada... ...vamos a colar de nuevo a otro genio... ...cantautor español... ...Luis Eduardo Aute... ...al que dijimos adiós... ...en el año de la pandemia... Hoy tengo un día de esos en que mandaría todo a hacer puñetas Incluso firmaría con placer el acta de mi rendición Diría Dios a todo eso como rey yo incluso en plan asceta Me subiría una columna en el desierto como San Simón ¿Cómo en acaso intentaría no dejar jamás ser lecho? ¿O pillaría el primer vuelo al himno a la haya para cenecer? Pero maldita sea como dar el salto de lo dicho al hecho Contigo ahí desnuda repitiéndome amor mío no. Solo por sin sigo aquí Mi madre mujer, mi madre mujer, me voy a perder, pero sin salir de ti. Que el mundo foi será una porquería, ya lo dijo Enrique Santos. Y hoy tengo día de esos en que sufro toda esa policía fue. Pues me temo que yo mismo soy quien me produzco más espantó al verme comprendiendo las razones de Caín matando a Abel me fugaría a Transilvania para convertirme en un vampiro para La no ver tras el espejo tín. al bicho infame que dice serio me abrazas y aun sabiendo que tus brazos son un mal retiro Metido a tus infiernos donde habita el diablo que te respiro Solo por ti sigo aquí Imán de mujer de mujer Imán de, de, de mujer Me voy a perder el sencer és I mandem man no man aux can de buxer. I mandem aux can de buxer. Divoja present. El sencer és el teu potin me voy a perder Pero sin salir Si sí, sí, no hay una postre Si no hay una quema de mujer Imán de, mujer, imán de, mujer, imán de mujer, Me voy a perder 101.4 Tele-Elch Radio Marca La Glorieta Con y Alonso Y el cantante, seguimos con más música porque el cantante malagueño Zenet se ha unido a El Chanka para desnudar la canción Me gustas, un avance del nuevo álbum de Zenet Eres lo que menos me conviene lo que tanto me apetece lo que más me da la gana Eres lo que siempre me repito aquello por lo que brindo la más lista, la más guapa Eres lo que no dicen las cartas lo que puedo echar en falta lo que no quiero perderme Eres más de lo que se adivina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 lo que no dicen las caratas lo que puedo echar en falta lo que no quiero perderme eres más de lo que sea vida una mecha encendida un peligro inminente me gustas porque me asusta porque no tienes remedio me gustas porque eres bruja porque interpretas los sueños me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno me gusta porque te peinas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 lo que siempre me repito aquello por lo que brindo la más lista, la más guapa me gustas porque me matas me gusta porque disparas siempre con bala de plata me gusta porque me matas me gusta porque disparas me gusta cómo te llamas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 10 y 47 minutos y vamos con un estreno musical que nos toca muy cerca y es que el grupo alicantino Mailer se lanza hoy viernes 7 de mayo nuevo single y vídeo junto a la colaboración de Sem Frutos. Se trata de la canción Venecia que es que está incluida en su nuevo álbum Marte. Vamos a escucharla. Llegará el día en que no dejará de llover y se inundaran las calles las vías, los parquets las cajas de los paredes si no hubiera otra opción en nadar por vocación y se mojaran los cables los títulos, las luces de los escaparateles ¡Ay! Venecia el sitio de tu abrigo que llueva y que se rompan los cristales de tu olvido Haré de esta venecia un rincón del paraíso que llueva y que se rompan los cristales de tu olvido Lo de la ciudad y se mezclaran las horas las noches las formas la sombra de las cosas Si alcanzaran a navega El cartel de la verdad y recogirá los vas los ríos los calces el, el ancho de los mares Mare d'està venent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 Tele-Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Y el tiempo sigue avanzando en el reloj y nosotros de un esceno musical acabamos de escuchar la canción Venecia del grupo alicantino Mailers. Nos vamos a todo un clásico. Vamos a recordar a la cantautora estadounidense Joan Baez y a su guitarra de las musas con la interpretación de la canción Dona Dona. above him there's a swallow winging swiftly through the sky how the winds are laughing they laugh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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosemary Alonso Pues este programa La Glorieta llega ya a su final Vamos a hacer un repaso de lo que les hemos ofrecido en esta jornada de viernes 7 de mayo aquí en este programa hemos comenzado la glorieta entrevistando a la nueva presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Provisional, Medisel Trota, porque queríamos conocer la valoración de los más perjudicados por el conflicto abierto ya y que va a acabar en los tribunales entre la empresa adjudicataria Aparcisa y el equipo de gobierno tras haber recibido ese informe del consell Jurídico Consultivo era preceptivo pero no vinculante... ...para continuar con la rescisión del contrato... ...con a partida del nuevo mercado central. Y hemos eh, continuado hablando de la ley del Palmeral... Eh, que ...cuya aprobación definitiva se espera para este verano... ...en Les Corts Valencianes... ...hemos eh, recogido la valoración de la presidenta... ...de la asociación Bolén-Palmeral sobre las enmiendas que se han eh, incluido por parte de los grupos que conforman el Gobierno del Botánico y hay una de esas enmiendas muy importante, la que se compromete la Consejería de Hacienda a crear una partida presupuestaria a partir del próximo año para por fin financiar, pagar el 50% de lo que nos cuesta mantener el palmeral ilícitano, patrimonio de todos, patrimonio universal y hemos continuado hablando con el responsable de la policía local césar zaragoza hemos querido pues poner en valor el trabajo el inmenso trabajo que ha realizado toda la plantilla de la policía local sobre todo durante 2020 por eh, contener el avance de la pandemia controlando el cumplimiento de todas las normativas que ...y de todas las aglomeraciones... ...evitando evidentemente esas fiestas ilegales... ...y lo hemos querido hacer ahora... ...que decae el próximo domingo... ...el estado de alarma... ...pero que ya saben ustedes... ...que el gobierno valenciano... ...tiene en estos momentos la petición... ...ante el Tribunal Supremo... ...ante el Tribunal Superior de Justicia... ...de avalar esas restricciones... ...que quiere poner en marcha a partir del domingo... ...donde habrá habrá restricciones a la movilidad... Se mantendrá el toque de queda, pero se retrasará hasta las 12 de la noche. Se levantará el cierre perimetral de la cuña Valenciana. Se limitarán las reuniones sociales, tanto en espacios públicos como, como privados, a 10 personas y no a 6, como hasta ahora. Y se limitará el aforo de los espacios al ocultos al 75%. Son restricciones que se pondrán en marcha si el Tribunal de, eh, de Justicia de la cuña Valenciana lo aprueba. Pero hay un mensaje que tiene que quedar claro y es que si el 9 de mayo decae el estado de alarma, esto no significa que decaiga la pandemia. La pandemia continúa y hay que ser prudentes. Se vuelve a apelar a la responsabilidad individual de cada uno. Sigan protegiéndose porque la vacunación, aunque avanza, todavía no ha inmunizado a la mayoría de la población. Ya les dejamos con nuestra compañera Rosa Lucas en el programa Entre Amigos y con una canción que es un auténtico sueño, A Little Green.